Karina Olivera, desde el móvil te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. Karina voló contigo. Bien, Jorge, te digo que la temperatura, la temperatura del móvil con respecto a los resultados, está brava, eh. Está brava. Brava. Todo sí. el mundo dice que es muy difícil, que es muy difícil, que es muy difícil y me dan resultados que no quiero compartir. No quiero compartir. Bueno. Yo pongo chip positivo, entonces no bueno, quiero Bueno, te, te digo cómo vamos a jugar. A ver. este Héctor por interno me acaba de enviar la, la información oficial de la Asociación Uruguaya de Fútbol. A ver. A ver que la estoy abriendo para... Roget Guillermo Varela, José María Jiménez, Sebastián Coates y Matías Olivera. O sea, la misma... Eh, La misma línea de cuatro del último partido, pero no juega Godín, sí juega Coates. Facundo Pelistri, Rodrigo, eh, Rodrigo Bentancourt, Federico Valverde, Georgian de Rascaeta, Darwin Núñez y Luis Suárez, que es el capitán. Bueno, lo pusieron a Suárez desde, desde, desde, vamos, desde el arranque. Reitero: Roget Varela Jiménez Coates Olivera. Pelistri, Bentancourt, Valverde, De Arrascaeta, Núñez y Suárez. Bien, bien, buen equipo, buen ¿Sí? equipo. Sí, sí, sí, sí, sí, buen equipo. Jorge. Bueno, bueno. me, bien. me alegra eh, que te guste. Sí, sí, sí, me gusta, me Bárbaro. gusta, me gusta. Eh, te cuento que si bien nos, nos estamos en Catar y no tenemos eh, el termómetro que tiene allí Víctor Hugo Castro, que la verdad que me encanta, me encanta uh -huh. la posibilidad de tener este contacto y de verlo desde el otro lado, también más allá de que también está buenísima toda... Desde el hincha. Claro, claro, exactamente, exactamente. Lo hablaba con María José Máfio, la directora de eventos de la Intendencia, con quien estamos en este momento, y esas tener las dos caras. Está buenísimo y también la cara de un, la voz de un colega como Víctor Hugo Castro, quien queremos tanto. Te decía, estoy aquí en el campus de Maldonado, en minutitos nada más se va a estar abriendo la puerta para el ingreso de todas las personas que van a compartir en esta oportunidad el tercer partido de Uruguay. Ojalá sea para todos un buen partido. y se pueda vivir con la misma intensidad aquí en el campus de Maldonado Primero, si te parece María José, hablamos un poquitito de lo que es vivirlo desde acá, nosotras todos fuera de micrófono decíamos casi casi nos resulta imposible estar presente en un lugar donde hay mucha gente, porque cada uno tiene sus particularidades y su forma de alentar o de ver el partido y posiblemente en mi caso particular no sea con donde hay tanta gente ¿Qué pasa contigo? No, a mí me pasa lo mismo Cari, pero como hoy te decía la verdad que Ya que no pudimos ir al Mundial, lo más parecido que hay es venir a compartirlos acá en, en las tribunas y en las gradas con, con la gente que se está rimando, que fueron más de mil personas también en el último partido, y se vive una energía hermosa desde la pantalla gigante del campo. ¿Y, ¿Y qué pasa cuando, por ejemplo, en, este, en, el, en el partido anterior ya veíamos que no había chance? ¿Qué pasa con la gente? ¿Se retira, se queda? Sí, pasó eso, que veníamos todos muy, muy entusiasmados, la, la hinchada, aparte haciendo cánticos y todo, tal cual estuviéramos en Qatar. pero con el segundo gol hubo gente que antes de hacer papelones en, en presencia de otras personas se, se, se retiraron porque bueno, tampoco está bueno cuando uno está así y caído y triste que la selección está yendo mal, se empezaron a ir, se empezaron a ir muchos, muchos. Yo te comentaba, ahora estando allí, viendo lo que es la pantalla gigante que ya está armada, veíamos caras de los jugadores de la selección, caras positivas, Jorge, no sé si tenías la oportunidad de estar viendo allí en la tele lo que era la transmisión de la tele justamente, con Federico Guisan y todo el equipo, y veíamos estas caras que eran caras de, de caras positivas, caras, por lo menos, y eh, mirando a la cámara y sonriendo. Eso también nos da algo como de tranquilidad, por lo menos de este lado. Sí, tal cual. Nosotros no hemos perdido la esperanza, y como hablábamos hoy fuera del aire, este, sin dudas que tiene que salir la garra charrúa hoy, aparte que tenemos a Luisito de, de entrada nomás y de capitán, vamos a ver si se ve toda esa energía en la cancha. Bien, eh, ¿se esperan cuántas personas hoy o no tienen ni idea? En realidad esperamos unas 1.000-1.200 personas, esos sin duda que van a que van a hacerse presentes y ojalá que podamos estar hablando entre unos días del de, de próximo partido también. Ojalá que así sea. Jorge, hablemos un poquito de este tema y después ya pasamos a lo que hemos venido a hablar con Morejón. No, simplemente este, la seguidilla que significa esto, porque terminas con esto hoy y ya seguís con toda la organización del evento. Allí en, en el placer con la actividad el fin de semana y si gana Uruguay el lunes ya tenés, eh, gimnasio este con pantalla gigante de vuelta. Sí, exacto, Jorge. Bueno, buenos días. Buenos días, buenos días, Buenos días a la audiencia. Sí. Uno está tan sin dormirse. Viene, viene la época de, de todos los eventos. Sí. Y sí, como bien vos decías, pero arranca antes porque también tenemos el sábado el Cerco Inclusivo que está bueno hacer la invitación para todo aquel que pueda arrimarse a los dedos o las manos es como cierto. les llaman algunos. Sí, estuvimos hablando de eso, ¿sí? sí, es cierto, bien, sí. Que está bueno, está bueno. Aparte es un evento, la verdad que. Que es muy lindo ver eh, la verdadera inclusión entre chicos voluntarios que van a ayudar a chicos que tienen diferentes discapacidades a, a tener esa experiencia del surf en el agua. Y además hemos sumado otras actividades junto con Política de la Juventud, como es la pintada de murales y demás, y, y se termina convirtiendo en una jornada realmente integradora y muy satisfactoria. Bárbaro. Bueno, ¿y cómo viene todo para el fin de semana? Y bueno, y después el domingo tenemos la frutillita del fin de semana, ¿no? este El personal creo que va a ser una especie de, de lo que... una previa de la temporada de este Punta Fes, un Punta Fes recargado, como ustedes recordarán, la primera edición del Punta fe estábamos en pandemia, por suerte ahora estamos con otro panorama sanitario, anímico y económico también en el departamento, y bueno, se viene un Punta fe recargado en el sentido de que van a haber muchas actividades para niños, la plaza de comidas va a ser mucho más amplia, desde el mediodía ya va a haber DJs y a las 4 de la tarde se arranca el escenario con todo eh, eh, Justamente me doy cuenta que no solamente es el atractivo específicamente de, del evento sino intentar juntar a la gente y a la familia desde el mediodía allí como para a partir de las 3 empiece a funcionar el escenario, ¿es así? Sí, exacto. Es un objetivo también que nos hemos planteado con el intendente de hacer fiestas familiares, o sea que la intendencia al momento de plantear un evento, así como hicimos el primer Festival Nacional del Chorizo, que se logró eso, de, de ese, ese marco familiar convocado para el evento, lo mismo aparte también en el placer, que hay sombra, la gente puede ir temprano, instalar, ir con sus reposeras, más allá, la entrada es libre y gratuita, por supuesto, uh -huh. pero más allá de que vaya a haber plaza de comida, el que quiera se lleva su hielerita, su conservadora, y se arma el picnic en lugares... espectacular para eso y, y la idea justamente es esa, que, que queremos transmitir, es que sea un ambiente familiar y, y que desde temprano puedan estar disfrutando y, y también acomodándose con tiempo en, en, en un buen lugar para los shows. Bueno, eh, Karina, te dejo para que redondes la nota y dentro de un ratito vuelvo contigo porque quiero, ya están en hora de abrir allí y quiero ver este que estés allí averiguando cuál es la, la intuición de quienes vayan a ver el partido en lo que tiene que ver con el resultado Sí, por supuesto, Jorge. Ya, ya estuvimos allí, ya hicimos uh -huh. imágenes de, de los preparativos, de la gente trabajando en, en, en el, los globitos, poniendo globos, banderas. Eh, hay mucho ánimo festivo ahí abajo en el, en el gimnasio. Nosotros hemos salido un ratito Pero bueno, ya sí, sin duda alguna, vamos a hacer así un, un cuestionario, hablar con toda la gente para ver cuál es la temperatura que se vive al momento de que van llegando. Pero sí, María José, queremos saber antes de cerrar si se ha concretado alguno de los eventos que ya eh, de los que nos habías adelantado algo para esta temporada. No se han concretado, la semana que viene tenemos reuniones con algunos productores que eran los que habían hecho las, las diferentes propuestas. así que todavía no podemos anunciarlos. <ríe> bueno, supongo que te así como nos llamarás, nos mandarás un mensajito, porque hemos estado insistentemente queriendo conocerlos de todos. Si se lo ganaron por la insistencia de Karina, <ríe> sí, sí. ni bien te, ni bien tenga el ok y el aval del intendente, tengo que llamar a Cari porque la verdad que ha insistido tanto que va a tener que saberlo. Muchas <ríe> o sea, gracias por la buena No, por favor, gracias a ustedes, los esperamos el domingo, recuerden este y también a la audiencia contarles que van a haber muchísimos artistas locales, este que no solamente porque son locales van a tener un espacio en el escenario, sino que son una, artistas de Maldonado de mucho nivel, como es Gonzalo Castillo, como es Juanito Santana, eh, como son los Arroba, como son los Sabrosos, también va a estar Milongas Extremas, que está buenísimo, Agustina Llovio, y bueno, Lubana y el gran cierre de Matías Valdés, a no perdérselo. Bien, cerramos Jorge y nos reencontramos en un ratito Vuelvo contigo Dale, chao. chao. Frecuencia abierta